Uno de los tres síntomas que padecen las personas que sufren de nomofobia, que hoy, creo que hoy en día son casi todos, es la falta de alteración del sueño. Las personas se obsesionan tanto con recibir contenido de las redes sociales, ingresar a cada rato el celular para ver qué está pasando, que por esa intriga, por esa curiosidad no pueden descansar bien.